...de fútbol sala... ...en la que se confirmaba ya de manera oficial... ...el título de división de honor... ...que ha sido, como no podía ser de otra manera... ...para estudiantes... ...como decimos, de forma oficiosa... ...se sabía ya con casi tres semanas de antelación... ...porque tan solo necesitaba tres puntos... ...que iba a obtener en su jornada de descanso... ...y por lo tanto... Eh, ...digamos que ha sido... Eh, ...la consecución de un título algo atípica... ...para lo que estamos acostumbrados... ...con esa tranquilidad y seguridad de que lo iba a conseguir sin necesidad incluso de ganar los dos otros partidos que sí, y tenía que jugar sobre la cancha aún así, eh, Estudiantes no lo quiso dejar todo para última hora y en la primera ocasión que ha tenido antes de esa jornada de descanso su choque ante de Gallery y Panteras ya consumaba el logro de eh, la conquista del eh, campeonato de división de honor tras vencer a de Gallery Panteras por un gol a cinco toma por lo tanto estudiantes el relevo del donde fútbol sana vencedor de la competición liguera la pasada eh, temporada en esta pues podemos hablar de dominio estudiantil casi desde la primera jornada porque tan solo ha cedido un empate y una derrota en este caso ante la Peña Bética y a la derrota y el empate ante el donde fútbol eh, sala... Y ha ocupado esa posición la mayor parte de la campaña, la mayor parte de la temporada. Además, tiene unos números que asustan. Y todo ello todavía a falta de una eh, jornada para eh, que eh, termine el campeonato. Eh, 168 goles a favor, 32 goles en contra. Son los números de este equipo en tan solo 25 partidos, 168 goles en 25 partidos en 25 partidos, perdón, que se dice bien pronto. La otra noticia que nos dejaba la competición de fútbol sala el fin de semana ha sido el ascenso de el conjunto eh, el ascenso a División de Honor de la Espuela Café y Copas. En este caso necesitaba también tres puntos eh, que los consiguió ante el equipo ...de eh, Mafra y Banque, tres puntos para asegurarse matemáticamente todavía con posibilidad incluso de eh, perdiendo poder conseguirlo en la última jornada... ...pero la primera de cambio, como decimos, eh, ya sumaba esos tres puntos que aventajan en, seis, en cinco Autoscuella de la Sierra Aguas a falta de tan solo una, una jornada para el final... Ya tenemos, por lo tanto, los cuadros, porque también en División de Honor, eh, en esta última jornada, se confirmaba ya el descenso eh, de autoservicio La Plaza. No pudo vencer en ninguno de los dos duelos que tuvo el pasado fin de semana y, por lo tanto, eh, el bril de 1989 ha hecho valer esa pequeña ventaja y llega a esta última jornada pues, con los deberes hechos y con la salvación asegurada, además de eso también hoy vamos a hablar del trofeo de San Isidro primera jornada que nos dejaba una sorpresa, la derrota de la bodeguita ante jóvenes veteranos y bueno, otra sorpresa también podríamos decir, pero desagradable porque el club deportivo Benojan cometió una incomparecencia en el partido que le tenía que haber medido a los vampiros por lo tanto se le da el partido por perdido y una multa económica para el conjunto de benoham eh, del grupo B ...de esta fase de grupos... ...del trofeo de San Isidro... ...los otros dos choques de la jornada... ...se saldaron con victorias cómodas... ...de la Juventus sobre San José... ...y del Aspirantes sobre el Al-Andalus... ...además ayer también se disputaba... ...la cuarta jornada... ...del grupo B... ...del trofeo del petaquero... ...en el que eh, de Piña vencía por 3 a 2... ...a Rojas Ubrique... ...y de la Espiga también ganaba... Cuatro, eh, ...empataba perdón... Eh, ...a 4 con Dimopel... por lo tanto Eh, queda una jornada, De Piña ya está clasificado matemáticamente para semifinales, Rojas, Subrique y Dimopel van a tener que jugarse la segunda posición de este eh, Grupo B en esa última jornada. Hoy habrá partidos del trofeo del petaquero, los últimos de la fase de grupos del Grupo A. Y también vamos a hablar de ajedrez, del torneo de ajedrez del 50, 250 aniversario Fundación de eh, Prado del Rey. Vamos a hablar de la Carrera Popular Parque eh, de la Vega de Triana en la que hubo participación ubriqueña del Campeonato de España de Pesca Deportiva en Agua Dulce y también vamos a hablar de ciclismo. Todo ello hoy aquí en la sintonía de Radio Ubrique eh, y a partir de eh, ya. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Fundación López Mariscal 2015 abre el plazo de preinscripción del programa educativo ADVANCE. Aquellos alumnos de primaria que lo deseen y lo necesiten podrán recibir clases durante el próximo curso escolar sobre técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje y apoyo en distintas áreas educativas. Este curso académico, más de 80 jóvenes en edad escolar han recibido apoyo al estudio de forma gratuita obteniendo resultados muy positivos. Recuerda, las plazas son limitadas. Desde el 1 al 30 de junio podrás solicitar tu plazo a través de la web fundacionlopezmariscal.org Descargando el formulario de inscripción Y entregándolo cumplimentado en horario de mañana En la sede de la Fundación Ubicada en calle García Lorca Porque apostamos por la educación de nuestros jóvenes Fundación López Mariscal 2015 En Ubrique Rodalcas El cas familiar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 De que está excusándolo a radio soy Manolo Medina de la comedia que malas tuerte tengo pa' to excusa este musaso un momentito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 La Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique informa que se ha organizado una excursión de sus socios infantiles a Sevilla el próximo sábado 19 de mayo para presenciar el encuentro Sevilla Fútbol Club Deportivo Alavés, que tendrá lugar a las seis y media de la tarde. Quienes estén interesados en participar en dicha excursión podrán retirar la solicitud en la sede de la Peña a partir del martes 15 de mayo debiendo entregar la misma los días 16 y 17 a partir de las 8 de la tarde en la peña debidamente cumplimentada y firmada acompañada de copia del DNI del padre, madre o tutor del menor. Terapias Manuel Araquís y el herbolario de Marí en calle San Sebastián 62.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 5 y 47 minutos de la tarde vamos a comenzar nuestro repaso a la liga local eh, o a las competiciones locales mejor dicho en principio mmm, con esa primera jornada del trofeo de San Isidro organizado por la asociación local de fútbol que se disputaba el pasado domingo y que como hemos dicho ya dejó alguna que otra sorpresa por ejemplo en, en el grupo A el conjunto de la bodeguita, que ya saben que la última jornada de liga estuvo uh, disputándose eh, o estuvo peleando por el título liguero, cayó ante jóvenes veteranos por un gol a 3 Daniel Jiménez fue el autor del gol de la bodeguita. Por parte de jóvenes veteranos marcaron Luis Favero, Álvaro Maya y Juan Diego Puerto. El otro partido del grupo A se saldó con goleada de la Juventus sobre el San José, siete goles a cero. Marcaron Daniel Benítez, Juan Luis Galván, Antonio Montero, Manuel salas dos goles, Diego Moreno y Alejandro Román. De esta manera, el grupo A, tras la primera jornada, se encuentra así, lo lidera la Juventus con tres puntos, tres puntos para jóvenes veteranos, eh, la bodeguita cero puntos y cierra San José con cero puntos. Por otra parte, eh, la otra sorpresa vino por una incomparecencia, la del Club Deportivo Benaohan, equipo que no se presentó a su compromiso eh, que le iba a medir a los vampiros. Por lo tanto, se ha dado el partido por ganar a los vampiros por seis goles a cero. Eh, se ha sancionado al Club Deportivo Benojan, pues con la pérdida del partido y una multa económica, pero no con descuento de puntos. Por lo tanto... Eh, eh, todavía el Benojan pues obviamente tiene opciones Si le llegan a descontar los tres puntos como se hace por ejemplo en, en otras competiciones pues casi que podía descartar ya <coughs> su uh, candidatura eh, a, a meterse en semifinales Y el otro partido pues fue otra goleada, el Al-Andalus 0, Club Deportivo Aspirantes 10 Un festín de goles, el que se, se dio el campeón de liga Con dos goles de Ángel Román, cuatro de Javi Corrales, dos de Quisco Trujillo, otro de José Manuel Mancilla y otro de Javier Gallego. Eh, aspirante, por lo tanto, lidera el grupo B con tres puntos, los mismos que los vampiros, cierran benoham y Al Andaluz. Todavía no tenemos a nuestra disposición lo que han sido los, lo que van a ser los horarios de la segunda jornada del trofeo de eh, San Isidro. Y por cierto, ya que estamos eh, hablando de fútbol, eh, nos vamos a quedar también con los resultados de anoche de la cuarta jornada del grupo B del 37º trofeo del petaquero de Ubrique. Eh, de Piña 3, Rojas Ubrique 2, de la Pica 4 Dimopel 4. Eh, de, la, de Piña, lidera la tabla con 12 puntos, va a terminar como campeón de este grupo B, ha ganado los cuatro partidos que ha disputado eh, por detrás, segunda posición para Rojas Ubrique con cuatro puntos, otros cuatro puntos que tiene Dimopel, eh, un punto escuela de fútbol, patronato municipal de deportes y un punto de la espiga Pues en la última jornada se tendrá que dirimir qué equipo acompaña de Piña en, en las alas semifinales Hoy se disputa la última jornada del Grupo A, Artilaf 2014, Fefi Piel a las 9 de la noche y Hermepiel eh, Caché Artesanos a las 10 de la noche, descansa Piel Golf. Mañana, Escuela eh, de Fútbol Patronato Municipal de Deportes de La Espiga a las 9 de la noche y roja Ubrique Dimopel a las 10, el equipo que gane de este último duelo será el que vaya a semifinales, por lo tanto, duelo caliente en la última jornada ...en la jornada 5 del Grupo B del Trofeo del Petaquero. Por cierto, a los amantes del motor... ...seguimos pendientes de la publicación oficial... ...de la lista de inscritos de la séptima edición... ...del Rally de Jerez. Séptima edición, las seis antes tuvieron un lugar... O la, ...o la sexta tuvo lugar hace más de, de 30 años... ...así que imagínense cómo está la situación y eh, podemos adelantar que va a haber muchos riqueños la provisional ya en la lista provisional ya vemos algunos de ellos pero vamos a esperarnos eh, a que se confirme oficialmente Esa lista de inscritos eh, de una prueba que comenzará el viernes en jerez en el circuito de jerez además y que continuará pues por las carreteras eh, digamos del término municipal de jerez pero que también eh, lo va las vamos a tener muy cerquita eh, de hecho puerto de gáliz, Eh, va a ser una parte importante en, en hasta tres tramos de, de este de este rally hay pues eh, como decimos un tramo que eh, va a tener lugar eh, pues incluso el término municipal de brique eh, un tramo en el que la salida será en el eh, mojón de la víbora y que eh, finalizará cerca de puerto gallid eh, bueno cerca del mojón porque nos eh, la longitud es de 14,850 kilómetros, y del Mojón a Puerto Gales hay más. Obviamente eh, será una zona intermedia donde acabe y donde eh, termine. Eh, por lo que podemos comprobar aquí, eh, no va a llegar a Puerto Gales, sino que se quedará en torno al kilómetro 17. Luego va a haber otra otro tramo, en este caso entre Alcalá y Alcalá, ...de Los Gazules, que también eh, en dirección a Galiz, a Gáliz, no significa que termine en, en Porto Gáliz, sino en dirección a Porto Gáliz. Y otro que también aparece por aquí es el tramo del cruce Puente Picado-Algar-Puerto Este parece que sí va a terminar por allí. Por lo tanto, esa zona es la que va a contar, digamos, eh, pues, la zona de Porto Gáliz y alrededores eh, con el final de hasta tres... Eh, o tres tramos, a doble pasada, es decir, seis tramos, nada más y nada menos. Comentar que eh, la carretera, por ejemplo, del Mojón de la Víbora a Puerto Gáliz eh, se supone que va a estar cortada desde las 3 y 10 de la tarde del sábado y que luego se volverá a cortar, eh, bueno, desde las 3 en torno a las 5 y luego se volverá a cortar a eso de las 6 hasta pues, casi las, las ocho, más o menos, para hacernos una idea aproximada, no es no es exacta. Comentar que también habrá eh, un reagrupamiento en Ubrique y una zona de asistencia. El reagrupamiento será entre las 16.59 y las 18.19, es decir, 20 minutos, zona de reagrupamiento y luego la zona de asistencia, que va a estar ubicada en la, en la Plaza de las Palmeras, va, va a ser entre las seis y veinte y las siete menos cuarto es decir que va a haber un reagrupamiento y se llevará a los eh, equipos a la plaza de las palmeras donde estarán en torno pues eh, a, a una hora ¿no? para afrontar lo que van a, hacer, van a, iban a lo que serían los últimos eh, dos tramos de la prueba ya iremos informando en los próximos días conforme se vaya oficializando pues para empezar esa lista de, de escritos Eh, nos vamos ya con el Fútbol Sala, con los resultados de este eh, pasado fin de semana y vamos a comenzar por la eh, segunda división. Eh, segunda división donde, como hemos dicho, lo más noticiable ha sido que eh, la Escuela Café copa pues confirmaba en este caso ya su ascenso a la división de honor con una victoria sobre Maffre Bankia por dos goles a uno, con dos goles, obra de Alberto Gago Puerto y de Adriano Corrales, por parte de la escuela, mientras que por parte de eh, Matt Frebankia, el autor de su gol fue Iván Sánchez. Por su parte, el Club Deportivo Celta ganó 5-2 a Ubricar Motos, con goles por parte del Celto de Adolfo García, Mario Aguilar, que consiguió dos goles, consiguió dos goles y Adrián Valle, que consiguió otros dos goles. Los dos tantos de Ubricar Motos fueron obra de Juan Orellana Carretero y de Jorge Sansano Martín. Eh, por su parte, el Athletic Club Don López cometió una incomparecencia ...en esta jornada... ...ante el líder del Gol Copas... Eh, ...además imagínense... ...cómo tiene que sentar... ...venir de Villamartín... ...y eh, cómo le ocurre al equipo del Gol Copas... Eh, ...para que luego no se presente... ...el equipo local... ...el equipo que juegan en, en Ubric... ...un desplazamiento para nada... ...que tuvo que hacer el líder de la categoría... ...victoria para Gol Copas... ...por cero goles a seis... Eh, ...en este caso al Athletic Club Don López-Sele... Eh, ...restan también tres puntos de la clasificación... Eh, una curiosidad, eh, en este caso, en la del malaca Café Copas y Atlético eh, futsal Nos muestra aquí, en, en el acta, en este caso, que el, el conjunto o los dos equipos se empataron a cero, pero, sin embargo, vemos que se contabilizan goles. En este caso, eh, un 4-8, así que, no obstante, vamos... Eh, a entender que puede, puede haberse dado un error eh, en ese resultado y que sean en realidad 4-8 porque están hasta los autores de los goles registrados. Eh, Diego Chávez Orellana, José Manuel Benítez y, y Javier Cabrera en dos ocasiones por parte del Malaca Café Copas, mientras que por parte del Atlético Fusal cuatro goles de Cristian Guerrero, otro de David Márquez, otro de Alberto Mateos y dos de Juan Diego Rodríguez. Eh, Fran Generali también se dio un festín de goles en este caso ante el JSA Ubrique tres goles a 9 fue el resultado final de este partido en el que eh, Sergio Carrillo Flores, José Antonio Sevilla Vilches y David Carrillo Flores fueron los autores de los goles de JSA Ubrique mientras que por parte de Fran Generali marcaron Luis Miguel Benítez, eh, Pablo Lobo dos goles Eh, José Antonio Martín Pérez, dos goles Francisco Bautista García, dos, bol, dos goles y Alejandro Gómez, eh, también dos, dos tantos y bueno, pues eh, nos queda ya el Impala 4 la Lupe Vaguez y Kebab, uno cuatro goles, obras de eh, Blake List eh, Víctor Viruez, eh, Diego Romero y Francisco Javier Ruiz y mientras que por parte de la Lupe Vaguez y Kebab eh, Juan José Jaén Villanueva fue el autor de su único gol Y la jornada terminó también con otro, otro resultado, otra incomparecencia, parece ser, en este caso, la, la del LCR ante autoescuela La Sierra Aguas. Cero goles eh, a seis. Un resultado que eh, fue insuficiente para autoescuela La Sierra Aguas, dado que necesitaba, digamos, en esa lucha por eh, intentar lograr la, la segunda posición intentaba eh, o, o tendría que eh, esperar la derrota de la espuela café copas que no se produjo por lo tanto la clasificación está así así tras la vigésimo quinta jornada gol copa 72 puntos 66 la espuela café copas 61 autoescuela la sierra huás 54 atlético fusial 46 mafre banquia 44 franc generali 39 lcr 31 malaca café y copas 29 celtas 17 jsa ubrique 19, Impala. 16, La Lupe Kebab. 15, Urikar Motos. Y menos dos puntos, Atleti Club Don López. Y vamos a repasar también lo que fue la jornada en división, <coughs> perdón, ...en división de honor... ...que nos dejaba ya oficialmente... ...al estudiante como campeón... ...primero con los tres partidos... ...que quedaban pendientes... ...de la jornada número 24... ...en la que se suspendieron... ...los tres encuentros... ...programados en la cancha exterior... ...en la noche de aquel, de aquel viernes... ...y se han recuperado... ...en esta jornada... ...pero se han jugado el sábado... ...así por ejemplo... ...eh... ...en este caso... ...el... Eh, Como decimos, eh, la jornada nos dejaba estos eh, estos resultados eh, en, en esa en en lo referente a, a esa jornada eh, número 24. Eh de Galeri Panteras 1, estudiantes 5, eh, eh, un resultado que con el que estudiantes ya se aseguraba de forma matemática esa ese título de liga, aunque Eh, bueno, este partido se jugó el sábado eh, Y la jornada 25 Exclusivamente el, el domingo es El viernes, perdón Y era la jornada en la que descansaba Estudiantes Así que, que es un poco ambiguo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar por hecho De que como esta jornada corresponde a la, Este partido corresponde a la 24 Se ha logrado antes de la jornada de descanso eh, Por parte de Galerí Panteras Marcó Roque Carrasco Mientras que por parte de Estudiantes eh, Los cinco goles fueron obra de Antonio Borges, Pedro Venegas, eh, Julio Sánchez en dos ocasiones y Alejandro Monte de Oca en otra. Eh, más eh, partido, el don de fútbol sea la, ganó al Porti Construcciones hermano Vibreza Oliva por cuatro goles a dos, dos goles de Abel Pino, otro de Antonio Pérez y otro de José Manuel Mancilla, mientras que por parte del Porti marcaron Juan, Jesús, Juan José Pérez Río y Antonio Moreno Domínguez. Y el último partido que quedaba pendiente de la jornada vigésimo cuarta nos dejó la goleada de Revolución ante Autoservicio en La Plaza. 14-3. Marcaron Luis Rubén Naranjo, tres goles. Otro Luis Francisco Rubio, nueve goles. Quisco Trujillo, nada más y nada menos. Se dice bien pronto, nueve goles. Y otro gol, Francisco José Montero, ¡pam! Mientras que los tres goles de Autoservicio en La Plaza fueron obra de José Miguel Jaén, de Luis Alberto Chávez y de Vicente Eh, Chacón, pues esos fueron los tres goles de, de Autoservicio en la plaza, nos quedamos impresionados con esos nueve goles de, de Quisco Trujillo quién sino y eso es lo referente a la jornada vigésimo cuarta en lo, en lo que se refiere ya a la vigésimo quinta estos fueron los, los resultados Oasis Lounge 2 eh, donde el fútbol sala 3 con los goles por parte del Oasis de Alejandro Molina y de Ediógenes Gago mientras que por parte del Donde Eh, Jesús García Varea marcó dos goles y Antonio Pérez otro. Eh, en este caso, Autosevicio en la Plaza y de Galerí Panteras, ya jugaron un duelo intrascendente para uno y para otro, porque, con la, eh, bueno, no, no, porque no había jugado eh, todavía con estudiantes de Autosevicio en la Plaza. Necesitaba esa victoria, Autosevicio en la Plaza, para apurar sus opciones de permanencia. Sin embargo, cayó y lo hizo por cinco goles a seis, un partido super disputado, Eh, en el que finalmente Galerí Pantera se llevó la victoria por parte de Autosovicios en la plaza marcaron José Miguel Jaén Delgado eh, José Antonio Romero eh, y Vicente Chacón, tres goles mientras que por parte de Galerí Pantera los autores de los tantos fueron Antonio Benítez Zangulo eh, Sergio Sánchez eh, Ramírez José Luis Sierra en dos ocasiones Manuel González García y Francisco Monterrubio Ordóñez el, lo referente ya a otro duelo interesantísimo de esta jornada, el pintura-fefi-revolución fue Revolución el que ganó la partida por un gol a dos un interesante duelo eh, incluso fraticida en, en, en algún momento porque eh, pues, eh, por, por, un, por parte de Pintura-fefi marcó Javier Trujillo precisamente el gol de Pintura-fefi mientras que por parte de Revolución David Zapata fue el autor de uno de los goles Y el otro fue Quisco Trujillo, hermano de, de Javier. Por lo tanto, los dos hermanos marcaron uno para cada, para equipo, para cada equipo. Uno a dos fue el resultado de este choque. Eh, por su parte, Peña-Bética e Inter de Lián empataron a dos eh, goles en un duelo muy igualado que tuvo de todo. Por parte de Peña-Bética marcaron Álvaro López y Alberto Ramos. Mientras que por parte de Inter de Lián, eh, los autores de los goles fueron David Cantos eh, Fernández y Diego Moreno eh, Sierra, 2-2, fue resultado de ese, de ese partido. Por su parte, Gesto algar también se dio un festín de goles en esta última jornada, venciendo 8-1 al Porti Construcciones, hermanos Viruez Oliva, marcaron Salvador Romero Aguilar, eh, José Miguel Jiménez Torrejo, Torrejón, dos goles, tres goles, Ezequiel Montero Jiménez y otros dos, Rafael Sánchez García, por parte de Gestualgar, obviamente. Por parte del Porti, el gol del honor fue obra de Antonio Moreno Domínguez, el de 1979 ya con, pues en este caso con la permanencia asegurada tras la derrota de, eh, en este caso eh, Autoservicio en la plaza, caía 0-3 ante el equipo grazalemeño de Zulema, los tres goles de Zulema fueron obra de un solo jugador, Jesús Castro eh, Román, ...mientras que eh, ya en el último partido de la, de la jornada... ...que se tendría que haber disputado... ...el que hemos dicho, Estudiantes Paz Álamo no se jugó... ...y en este caso los tres puntos fueron para Estudiantes... ...tres puntos más que permitieron al equipo estudiantil... ...han permitido este fin de semana llevarse el título el título liguero. Eh, la clasificación en esa división de honor... Eh, ...queda así así a falta de una jornada... Eh, estudiantes, 70 puntos. 64, Don de Fútbol Sala. 58, Zulema. 48, Revolución. 47, Peña Bética y Pinturas Fefi. ¿qué de qué? 32 puntos, Oasis Lounge. 29, de Galerí Pantera. 26, Igesto Algar. 25, Inter de Lillán. 24, Porto y Construcciones Hermano Vírez Oliva. 13, Brille 1979. Y, y cierro la tabla, ya descendido autoservicio en la plaza con 6 puntos nosotros vamos a hacer una parada en esta división de honor para hablar en este caso eh, sobre el campeón de liga estudiante, lo vamos a hacer con uno de sus componentes, con el amigo Pedro Venegas que lo tenemos a otro lado del teléfono, Pedro buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Y tú? Campeones, eh, como nosotros decimos, virtuales antes de este fin de semana, desde hace casi tres semanas, y, y el título ya se oficializó por fin este eh, este pasado mm, fin de semana. Podríamos decir que el viernes, pero vamos a preferir decirlo que el sábado, con esa victoria del partido que, que correspondía a la, a la jornada vigésima cuarta. Partido cómodo ante Galer y Pantera, supongo, ¿no? Bueno, cómodo. Un partido donde le intentamos un rival que por su veteranía, ¿sabes?, pues salen tantas y siempre cuesta trabajo meter, meterle los primeros goles, porque nos costó trabajito meterle el primer gol, ¿sabes? Uh -huh. Y, hombre, es difícil no ningún partido, siempre hay algunos que que, que te cuesta más trabajo, otro que te cuesta menos, pero siempre lo que te cuesta menos tiene su poquita dificultad siempre. Lo que pasa es que luego lo que son los datos, los marcadores, las actas son muy engañosas ¿eh? el, el desenlace de los partidos de fútbol sala parece que ha sido de otra manera en, en, en los últimos minutos se suele romper o se rompen muchos partidos Que han tenido una tremenda igualdad durante el resto del, del tiempo, ¿no? Sí, eso es fútbol sala Que lo mío va igualado, la primera parte y casi toda la segunda parte Y de buenas primera se echan ellos para arriba para intentar empatarte un partido y le puede meter tú en un momento 4 o 5 goles y ya se ve algo agultado cuando muchas veces la realidad no es así uh -huh. Pedro, supongo que había que ganar el, el partido antes de Galería y Panteras porque eh, asegurarte un título en una jornada de descanso no luce de la misma forma ¿no? No, bueno, nosotros uh -huh. antes de jugar ya con el de Galería éramos campeones ya sí, sí, sí. Uh -huh. porque el partido del viernes era con el Álamo eh, nos dieron 3 puntos y ya estábamos, quedaban 6 puntos por jugar y estábamos a 6 puntos del corte está donde come con la Braga ganado, entonces ya virtualmente éramos campenderica el sábado. Uh -huh. Pero eso, nosotros vamos a pasar un tupido velo haciendo como que los partidos de la jornada 24 fueron antes, como o da lo mismo sí. descansar un viernes que un sábado, ¿no? Pues parece sí, que, que, es. que luce más con una victoria, ¿no? Aunque aunque da bueno, tiene un sabor raro, ¿no? El ganar una liga de esta manera. Sí, muy raro, porque supuestamente también que si se pueden ha pensado la liga la fuésemos si ganado la semana pasada. Uh -huh. Porque el partido de la Lama, de la Lama ya eran los tres puntos seguros, ¿sabes? Uh -huh. yo me quedé una liga que eh, gané la liga así un poquito como amargo, porque dice, coño, hemos ganado la liga hace dos eh, una semana, como es quien dice, y no hemos celebrado hasta el viernes pasado sin jugar, ¿vale? uh -huh. claro Un poquito como, como rara, como... Claro, porque oficialmente hasta que no pasara la liga, eh, la jornada queremos decir, Ahí va, no éramos campeones Bueno, podían pasar muchas cosas Porque imaginarse que por, por, por alguna cuestión Hay una incomparecencia vuestra sí, eh, sí, Y sí. por eso hasta última hora Hasta que no sea oficial No está bien, digamos eh, Dar por, por ganado el título de Liga, ¿no? Sí, sí, hombre Porque si hay una incomparecencia no quitan tres puntos Y ya se pierde la Liga Eso, uh -huh. siempre, eso siempre ha ocurrido Pero, hombre, nunca ha llegado a ese caso Y esperemos que no llegue este año tampoco Ajá uh -huh. Eh, eso es lo que diferencia a equipos como, como estudiantes de otros Como por ejemplo el Paz Álamo eh, Bueno, hay muchas circunstancias que rodean a los equipos Y son todas incomprensibles Pero eh, siempre, o por lo menos desde mi punto de vista personal es considerado que lo peor que puede hacer un equipo de, eh, en una competición Es cometer una incomparecencia, ¿no? Sí, eso es lo peor que le puede pasar a un equipo y a los jugadores uh -huh. ¿Sabes? Porque es un esfuerzo que tú haces por igual parte de fútbol Y ahora, porque no hay gente, sea rival o sea del equipo? Incluso, siendo rival te molesta, pues siendo del equipo, tú que has hecho el esfuerzo por ir, también te molesta más todavía, ¿sabes? Uh -huh. Es una cosa que, hombre, que, que no gusta ver nunca. Uh -huh. Digamos que es la parte más fea de, de, la, de la Liga Local de Fútbol Sala. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Pedro, nuevo título para estudiantes. Eh, ¿tenéis ya, ¿Sabéis ya la cuenta cuántos títulos de Liga tiene? Pues la verdad es que no sabemos Preguntamos y no sabemos uh -huh. Yo desde que llegué en el 2011 a los Hemos ganado cuatro cinco, cinco títulos, creo, seis Hemos ganado cuatro, cinco, podemos ganar uh -huh. sí uh -huh. Pero ¿Eh? no sabemos la cuenta de, la, de los títulos de los estudiantes de liga uh -huh. Es una pregunta que siempre nos hacemos cuando hacemos lo que ¿Cuántos títulos de liga tenemos? Pero nunca sabemos buscamos la respuesta Habría que mirar ya la hemeroteca y en, y en los archivos del comité A Daniel Villanueva le vamos a preguntar la próxima vez que investigue porque estamos hablando de una competición liguera de, que lleva más de 30 años. Bueno, como decíamos, nuevo título para estudiantes en una temporada que bueno que ha tenido de todo, ¿no? Y que de nuevo ha sido competida hasta casi al final, porque extraña que, que habiendo eh, cedido estudiantes... Bueno, no extraña porque lo hemos visto en otras temporadas, pero con tan solo una derrota y un empate, allí tenido que esperar hasta prácticamente las últimas jornadas, ¿no? Sí, sí, porque la verdad es que ha sido una liga también, como dice muy reñida, porque así tuve ahora la clasificación entre el primero y el tercero hay 12 puntos y después el cuarto se va más uh -huh. pero hasta la segunda vuelta hemos estado los seis primeros mmm, muy igualados, sabe ya en la segunda vuelta se han visto ya las diferencias en un equipo que han, han pinchado, han perdido en, otro, en ocasiones que no deberían de hacerlo y ya cuando hemos empezado nosotros a distanciar un poquito de los demás um, de todas formas hemos tenido última hora hasta el 2 que estamos uh -huh. a 6 puntos y como que dice hemos pinchado una vez y hemos empatado un partido y estamos a 6 puntos Uh -huh. en La liga un poquito la he visto un poquito muy muy competitiva, muy reñida, ¿saben? Uh -huh. Una derrota ante la, la Peña Bética que os pasó ahí. Fue ese partido eso en el en el minuto 5 de la primera parte perdiendo 2-0 y con cinco faltas. Minuto 5 de la primera parte, ya estuvimos la primera parte todo como asustados de hacer otra parte que te pusieran 3-0. Y ya se te mete los nervios, la, la portería no la vemos bien, no metemos goles, no tiramos a puertas los tres palos. Esa parte fue un desastre. Y cuando logramos empatar quedando un minuto, fuimos por la victoria y no metieron el 3-2 ellos. Fue un partido que de cada día sale uno a fin, uh -huh. salió ese día. Uh -huh. El otro el empate que tenéis fue ante el Donde en esta segunda vuelta, ¿no? Sí, sí, fue un empate dos, un partido muy muy volado y con mucho respeto un equipo con el otro y nosotros sabe, sabemos que el empate nos venía muy bien a nosotros porque en la primera vuelta le ganamos 1-0, pues ya la verá con el empate se lo teníamos cogido. Sí, algo que haya caracterizado este año estudiante ha sido sin duda su, su potencial ofensivo. 168 goles en 25 partidos es una auténtica burrada, ¿eh? una burrada, pero mira también el defensivo uh -huh. que tenemos 32 goles emitidos también en toda nada, ¿sabe? La verdad es que este año hemos estado muy compactos. Yo, mire, yo no voy en ningún partido, estoy cuando llevo una semana jugando por lesión. Uh -huh. Pero yo está viéndolo y en defensa hemos estado muy, muy compactos y después a la, a la contra hemos tenido muy, como decimos, hemos tenido gente goleadora, si puede ver la cara de clasificación, que podemos tener cinco jugadores entre los diez primeros. Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, si nos meten pocos goles, somos el menos goleado, y somos los más goleados, ha sido un equipo que, hombre, está muy, aparte, estamos compensados en todos los aspectos, y con, y con gente en todos los partidos, que es lo bueno, tener dos o tres cambios para que tú puedas refrescar el equipo. Este, para esta temporada habíais hecho algunas incorporaciones, ¿no? no muchas, pero algunas incorporaciones Y sobre todo buscando eso, ¿no? El, el, contar con, el no verse a lo justo en alguna jornadas. ¿Finalmente se ha conseguido ese objetivo? ¿Se ¿Si habéis visto siempre un número, digamos, mmm, bueno para, para la disputa de todos los partidos? ¿O ha habido alguno sí. que así, así hayáis estado justito? No, no, no, en todos los partidos hemos mínimo dos cambios o tres en todos los partidos, ¿eh? Hemos buscado un equipo, un, un equilibrio en ese aspecto Que vayamos bastante jugadores Para que los compromisos Hay gente que tiene compromiso y tienen que hacer algún partido Pues puedan fallar Entonces buscamos un equipo completito Y hemos ido a todos los partidos, dos tres cambios Incluso unos partidos, cuatro, cinco, seis cambios Una barbaridad uh -huh. Pero bueno, eso después se ve refleado en final de la liga uh -huh. Una barbaridad viendo cómo han sido uh -huh. las, las temporadas anteriores ¿eh? sí, no, las, las temporadas anteriores hemos, hemos jugado a la liga con cinco con cinco uh -huh. jugadores otros o con un cambio, ¿sabe? Uh -huh. Y anda que no se y anda que no se nota, ¿no? O uh -huh. se nota un montón. Uh -huh. Se nota un montón. Más descansado va, va más motivado a jugar, porque si tú vas a jugar y soy cuatro era buscando para que sea uno cinco, va como, como ya como cabreado, con menos ganas, uh -huh. y si tú vas a jugar, fíjate que vamos a hoy dos o tres cambios, pues tú vas a forzar tu granito de arena, como quien dice, y a forzarte lo máximo Entonces, va uno, yo lo veo uno como más motivado. Pedro, hablábamos a, a principio de liga que, bueno, pues todo apuntaba a que esta liga iba a ser, como hemos comentado antes, o que iba iba a tener la misma igualdad que la temporada anterior. Eh, anterior. Eh, ¿Ha existido realmente esa igualdad entre tantos equipos o ha sido solo cosa de tres? No, no, te estoy diciendo que ha sido, que había más, había más equipo implicado por la lucha, porque hasta la segunda vuelta, entre los primero había un poco punto de diferencia. Ya a partir de la segunda vuelta ya empezamos a pinsear algunos equipos, por ejemplo la Peñerética, uh -huh. ...empezó ya ale hace un poquito, el Kede que siempre estuvo también a estar y empezó a ale un poquito, la Revolución poquito a poco también, ¿sabe o no? Sí, sí, Pero sí. hasta la segunda vuelta hemos estado los equipos ahí en un margen de 7 8 puntos, ¿sabe? Mhm. Uh -huh. Ya es una vuelta que hemos hecho nosotros, que hace una vuelta hemos ganado todos los partidos menos el empate de donde ...pues entonces ahí sí tenemos... ...he marcado ya la diferencia de puntos... Uh -huh. ...ahí sin duda no se ha marcado la, esa diferencia... cuál han sido para ti los rivales... ...que más difíciles lo han puesto esta temporada? ...pues yo... ...habría eh, haber cinco o seis partidos... ...porque empezó haciendo los cambios... Uh -huh. ...ya te han oído pero... ...los rivales con el equipo de arriba... ...la verdad que han sido enfrentamientos directos muy duros... ...¿sabes? ...con todos... ...incluso los de la mitad de la tanda que aunque se les ganamos a veces, como hemos dicho, 5-1 6-1, pero son partidos que le cuesta, por ejemplo, abrir marcador, o llegamos igualados hasta finales, y, y por fallos de ellos, pues, ¿sabes? Se marca la victoria, pero yo no te puedo decir extraño exactamente. Yo extraño los partidos grandes que he visto lo, con los partidos, o el equipo de arriba, han sido todo muy complicado uh -huh. Porque en mi 7-2, ¿a dónde ganan de 1-0? Después empatado 2-2. Con la peña béética perdimos 22 23 pero después le ganamos la gan la otra parte la siguiente partido le ganamos también de golea uh -huh. pero bueno le ganas de golea uh -huh. pero cuesta trabajo hacer los goles sabes sí sí uh -huh. en líneas generales como has visto el funcionamiento de la liga porque bueno este año presentaba esa novedad la, la competición eh, ya decimos con la creación de tan o, o la reducción a dos categorías obviamente eh, subió subieron equipos a esa, a esa división de honor unos cuantos y parece que Bueno, que estos equipos que han sido repescados para configurar la, la categoría, pues la han, pasado, la han pasado regular, ¿no?, esta temporada. Mm, sí, porque son equipos novatos, nunca uh -huh. han en esta categoría. ya en esta categoría, hombre, hay equipos que, hombre, que, mm, hay una diferencia entre el primero y el último mm, notable, sabe uh -huh. Porque ahí tiene el, el Pajalamo, que se tuvo que retirar. Son equipos novatos en esta categoría. Entonces, el primer año, el segundo, les cuesta mucho trabajo pero a lo mejor con el paso del tiempo pues vienen a adaptarse, quedan a tres jugadores buenos también o al saber que, que sean competentes, que cumplan también, sobre todo que cumplan, entonces pueden dar más de sí en la liga. Pero yo en nuevo formato la, mmm, hay más equipo, la verdad que la liga es más larga y gustana una liga la, más larguita que antes. Uh -huh. Que antes cuando había 10 equipos era más corta y y la liga ha pasado volando. Bueno, y vosotros, el estudiante que desde, desde siempre habéis considerado la liga como o, la competición a la que hay que darle prioridad porque sin duda es el trofeo más complicado de ganar, ¿no? Bueno, eh, eh, siempre, no es complicado, hombre, el, el, el, el más regular la liga uh -huh. vale, pero después está el maratón, que el maratón es muy complicado también Y muy, y muy espectacular, pero diga ya decimos, yo, yo al menos valoro esa constancia de, de lo sí. que es una competición regular Hombre, la, la liga es, es, es más larga una más y es más constante y tiene que ser más regular entonces es más trabajo ganarla pero también a nosotros yo que sé yo como jugador me gusta ganar ganando todo a mí me gusta ganar la liga me gusta ganar tro de ignacio perarte me gusta ganar un mini maratón me gusta ganar un maratón a mí me gusta ganar todos los partidos torn que juegue porque yo todos lo valoro como un torneo como una liga a mí todo me gusta eso sí la gente le gusta más el maratón para maratón que lo que me más, más espectacular como se dice, uh -huh. el fin de semana todo el equipar completo. Pero yo para mí todos los títulos son tienen el mismo valor. Uh -huh. ¿Claro? Ah, claro, la maratón es ese atractivo, ¿no? De tenerlo todo concentrado en en un fin de semana todos los equipos casi al completo y, y el ambiente que se crea que se crea allí. Eh, pedro ahora llegan como, como, como has comentado los trofeos en los que bueno muchos equipos les va a cambiar un poco la cara ¿no? con, con la incorporación de los jugadores de otra de, de otras competiciones de fútbol federado etcétera etcétera ahora llega otra historia ¿no? el trofeo eh, ignacio y el maratón y aquí los equipos son bien diferentes a los que se encuentran en liga no hombre ahora empieza ya hambre el, el, el grado de competitividad ahora aumenta más Porque ya los equipos se complementan con otros jugadores que vienen de, de equipos federados. Entonces ahora hay más nivel. Y por eso ahora también gusta ganar cualquier título que sea. Porque en el Torfina Cierpedasta, tú juegas a la fina con un equipo que está con 12 jugadores ya completos, tú le ganas y tú te has motivado y, y a mí me gusta ganarlo también. Que no simplemente gana el Maratón, gana la Liga. Que mil mí los, todos los torneos que sean, se pongan por delante, viendo que haya competitividad, va uno motivable y nos gusta ganarlo. Uh -huh. Y además que vosotros también sois uno de los favorecidos por el fin de la competición federada, ¿eh? Hombre, Rafa, tenemos unos cuantos jugadores en el Ubrique, ¿sabes? Por ahí también tenemos otros jugadores, pero como nosotros tanto, casi todos los equipos de arriba. casi uh -huh. sí, sí. todos los equipos de la tierzue, sus su jugadores en federado en el Ubrique, quiero por ahí en otros equipos. Uh -huh. Pues nada, Pedro, pues lo vamos a dejar aquí. Date las gracias como siempre, ¿no? Por, por atendernos. la enhorabuena Pues por esa consecución del título de liga, eh, que ya decimos, ya se sabía de antemano, pues no nos ha cogido tampoco muy, muy de sorpresa. Y nada, pues mucha suerte para esta última jornada y para los trofeos que llegan de aquí ya a finales de verano, que se remata con esa maratón. Vamos a ver si este año estudiante vuelve eh, a, a, a plantarse en una final de maratón, que parece que siempre es vuestra asignatura pendiente, a pesar de que hace dos años la lograsteis por fin, ¿no? Sí, sí, hace dos años la ganamos Y llevamos dos años también perdiendo la final Pero uh -huh. bueno, estaremos intentando luchar Por el maratón y por los terceros que hay antes del maratón uh -huh. Nada, Pedro, muchas gracias, Bien, gracias Un, un abrazo, hasta luego Igualmente, hasta luego tú Bueno, pues nos quedamos inmediatamente con esa tabla de goleadores eh, primer, Comenzamos por la primera división Juan Diego Puerto, del Atlético futsal Es el que comanda la clasificación con 41 tantos 28 tiene Daniel Gago, de Autoscuela La Sierra Guas 27, José Manuel Mateos, de La Espuela Café Copas 26, Guillermo Benjamin Gómez, de La Lupe eh, Baguetti Kebab 25 goles, José Antonio Armario, de Gol Copas ...23, Isaac Cañamaque del LCR... ...22, David Márquez de Atlético futsal ...y 21, David Menacho del Mafre Bankia... ...y en esa clasificación de goleadores... ...pero de división de honor... ...comanda eh, Quisco Trujillo con 47 goles... ...ha estado muy igualado... ...en, en estas últimas jornadas... ...pero esos nueve goles... ...perdón... ...esos nueve goles que conseguía... ...eh... ...ante Autosevic... Eh, el, ...el pasado fin de semana en el partido que, que hemos eh, comentado, ante Autoservicios, la, la plaza, pues le ha permitido eh, abrir abrir hueco no con el segundo máximo goleador, que es Alejandro montereoca de, de Estudiantes. 47, Quisco Trujillo, 37, Alejandro montereoca 31, eh, Jesús Castro, de Zulema y, ahora, como bien nos comentaba Pedro, cuatro jugadores de Estudiantes José Antonio Borges con 26, Moisés Moreno con 25 y con 23, Hugo Domínguez y Julio Sánchez. 21 para Álvaro Torreño de Zulema. <música> Horarios. Eh, para esta próxima jornada, la última, eh, el viernes en la cancha exterior, ocho y media en división de honor Zulema-Peña-Bética, nueve media de Galería y Panteras, pintura FECI-QEDEC, diez y media Revolución-Gesto-Algar. El sábado en el pabellón, nueve de la mañana, Interdelian, Estudiantes. Y en la cancha exterior, 9 de la mañana, Portis, Construcciones, Hermano Viruez, Oliva, Oasis, Lounge, 10 de la mañana, Donde, Fútbol, Sala, Brille, 1979, Descansa, Autosevicio, La Plaza. En primera división, jornada 26, el viernes en el pabellón, 8 y media, Mafre, Bankia, Club Deportivo, Celtas, 9 y media, Autoscuela, La Sierra, Guasmalaca, Cazay, Copas, 10 y media, Fran, Generali, LCR, en el pabellón de los Remedios... Eh, ...a las 8 y media Gol Copas G.S. Aubrique... ...9 y media Lupe Vague y Kebab La Espuela Café y Copas... ...10 y media Urikar Motos Athletic Club Don López... ...el sábado en el pabellón a las 10 de la mañana Atlético Fusal... ...Impala 1987. <risa> Vamos con otros asuntos que teníamos pendientes... ...del repaso todavía del pasado fin de semana... ...comenzamos con el ajedrez, trofeo de ajedrez... ...250 aniversario de la Fundación de Prado del Rey... Eh, bueno ...en cuya eh, organización ha, ha colaborado el Club de Ajedrez de Ubrique... ...ha organizado la agrupación cultural Vela y Mora de Prado de Rey... ...como hemos dicho con la colaboración del Club de Ajedrez de Ubrique. La primera posición ha sido para de la general para Manuel Pangusión... ...seguido de Manuel Castro Francisco Rosado... ...que había tres premios en esa clasificación general. En la local, primero Luis Crosa, segundo Manuel Carlos Rodríguez... ...tercero José Luis Barrera, juveniles sub-18 primero Francisco Payán, segundo Mario Gávez, Gálvez, eh, Juveniles Sub-14, primero Roberto Santos y segundo Pablo Bocanegra, y Juveniles Sub-10, primero José Manuel Valle. El pasado viernes hablamos del Campeonato de España de Pesca Deportiva en Aguadulce, donde participaba el ubriqueño eh, Jesús Sánchez. Pues bien, en el Lago Azul se celebró ese Campeonato de España a tres mangas, y la victoria final ha sido para los catalanes porque eh, tres pescadores de cataluña han encabeza han encabezado perdón la tabla clasificatoria esteve martín suroca se proclamaba campeón de españa de pesca deportiva en agua dulce gracias a haber logrado un uno de zona en la primera manga un dos de zona en la segunda y un uno de nuevo en la tercera números muy parecidos a los de su, su compañero de selección, Iván Rigat, con 2-1 de zonas y un 2, pero pues eh, con menos pesaje, obviamente. Y, y tercera posición para otro catalán, Enricad Tura Torrent, con 2-1 de zona y un 3 de zona El mejor andaluz eh, fue, en este caso, eh, Manuel Jesús Ríos Macías, que fue cuarto clasificado con 2-1 de zonas. Y, y un 5 en esa cuarta posición, sexta para Antonio José Díaz, también de la selección andaluza eh, o, o de Andalucía, octava para Francisco Javier eh, Jiménez. Eh, en este caso eh, hay que bajar hasta la posición 36 para encontrarse al que Jesús Sánchez Fernández que eh, bueno consiguió 2-6 de zona y un 5 de zona. Un 5 en la primera manga y en la segunda y en la tercera 2-6 de zona. Por lo tanto, debut en ese campeonato de España en el Lago Azul de Lubriqueño Jesús Sánchez, que se ha saldado con una 35, una meritoria 35ª eh, posición. Digamos que no es una zona que se adapte a, a, a las cualidades de Lubriqueño Jesús Sánchez Y, y bueno, estamos hablando de más de 100 pescadores congregados durante el fin de semana en el Lago Azul de Sevilla. Vamos a hablar de la carrera popular Parque de la Vega de Triana, que se celebraba el pasado domingo en, en Sevilla... Eh, ...puntuales para el circuito sevillano de carreras eh, populares... ...y también para el circuito nacional de Renault Street Run... ...en este caso la carrera de 10 kilómetros se la adjudicó Rubén Álvarez Miguel... ...con un tiempo de 31 minutos 50 segundos... ...seguido de Alberto Guerrero, 32.14... ...y Saiz Elboushiki, con un tiempo de 32.18... Mm, ...cerca de 3.000 participantes se dieron cica, cita en esta prueba... En este caso, eh, el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno eh, conseguía la decimosétima posición de la general y primera de Veteranos V con un tiempo de 33 minutos 47 segundos. Eh, según nos comentaba, pues eh, salió como en las dos carreras anteriores del circuito sevillano con un ritmo fuerte sobre los, eh, los 3 minutos 15 segundos del kilómetro hasta el kilómetro 3. Eh, luego ya intentando que no se fuese mucho, pero guardando Eh, fuerza para eh, el final, ya que los tres últimos kilómetros transcurrían por una zona que se hace muy dura y pesada y además con algo de viento en contra como hemos dicho, terminó con ese tiempo 33 minutos 47 eh, segundos, primero de la categoría Veteranos B, 17 de la General, consolidando el primer puesto dentro de su categoría en ese circuito eh, sevillano, ya que ha obtenido la victoria en las tres carreras que se han celebrado hasta, hasta ahora También participaba otro buriqueño, componente de las Nutrias Pantaneras, Juan María Ordoño Fernández, que finalizó con un tiempo de 37 minutos eh, 51 segundos en la posición 131 de la General. <risa> Vámonos ahora a hablar de ciclismo. El pasado sábado se celebraba en Churriana, el, en este caso el 73 el 72 trofeos san isidro labrador de ciclismo en, en ruta se trata de una prueba puntual para el ranking eh, andaluz de ciclismo en ruta A, acudieron eh, pues rafa rincón y el praderse eh, el, el ciclista eh, de prado del rey eh, en este caso eh, eh, juan eh, juan mí Eh, perdón, eh, en este caso, Josemi, Josemi, Josemi bueno, eh, Perea Pues bien, eh, la, lo que se refiere a la prueba de Máster 40 Donde participaba Rafa Rincón Pues bueno, en general, la prueba era un circuito de dos kilómetros y medio Con un repecho de unos 300 metros Que eran bastante duros una vez pasada la línea de, de meta Eran pues unas cuantas vueltas hasta completar casi los 40 eh, kilómetros en la carrera Máster 40 eh, la corrieron junto con los Máster 50 y los 60. A la primera vuelta ya quedó cortado el, el pelotón y bueno, pues eh, Rafa Rincón lo intentó eh, en ese repecho en las primeras vueltas pero eh, estaba muy vi muy vigilado y no hubo manera de, de, de escaparse. Luego hubo una escapada ya tra bien transcurrida la vuelta eh, y una escapada en solitario ...y de nuevo en el repecho... ...aprovechó Rafa Rincón para escaparse del grupo... ...esta vez sí lo logró... ...e intentar dar caza... ...al ciclista que se había escapado... ...Manuel eh, Barea... Eh, ...que le sacó pues casi una vuelta... ...tardó una vuelta... ...en dar caza al, al ciclista... ...y bueno pues... Dan, ...teniendo en cuenta... ...las cualidades de cada uno... ...Rafa Rincón eh, apostó... Pues, ...por tirar... Eh, ...en el repecho en la, en la última vuelta pues dio un palo, eh, consiguió escapar, eh, poner distancia de por medio, pero eh, una vez ya coronado ese repecho, contactó con un grupo de rezagados Master 50 que le hicieron un tapón y le permitió, en este caso a Manuel Varea, eh, de nuevo contactar con Rafa rafa Rincón. Pues eh, quedaba una bajada y una resta y en el sprint, que lo lanzó precisamente Manuel Varea, terminaba llevándose la victoria por muy poco, ...ante Rafa Rincón... ...que de nuevo se conforma con esa segunda plaza... ...lo tiene muy cerca, lo roza por los, con los dedos... ...la primera posición, pero... Eh, ...todavía no está teniendo suerte... ...sin embargo... ...estos puntos, estos 110 puntos... ...le van a venir de perilla... ...para eh, seguir liderando y aumentando... ...la distancia con respecto a sus seguidores... ...en el ranking Andaluz... Eh, ...Victoria para Manuel Varea... ...con un tiempo de 50 minutos 31 segundos... así ...a 5 segundos Rafa Rincón... Y a 8, José Antonio Martín, encabezando un grupo. Y en Máster 30, pues en este caso, victoria para Raúl Nieto Luque, con un tiempo de 1 hora 23 eh, segundos. Aquí, pues son más kilómetros que en esa categoría Máster 40. Eh, seguido de Norberto Fernández Clavijo, a 3 segundos y de eh, Fernando Géramo Caballero a 7. Hay que decir que los dos primeros se escaparon, lograron eh, la escapada logró fructificar y se jugaron la victoria al sprint y tras ello llegó un pequeño grupo, llegó ya el, el grupo eh, cabecero en el que se encontraba eh, José Miguel Bueno Perea, que eh, terminó en la octava posición. Como hemos dicho a 7 a 8 segundos de ...del ganador, entrando en ese segundo grupo y peleando por la tercera posición del, del podio. Eso es lo que nos dejaba esta prueba, la siguiente a la que van a acudir tanto Rafa Rincón como José Miguel Bueno... ...y, y Paco Benítez será en dos semanas también puntuables para el ranking este próximo fin de semana... Y, por último, comentar que Villamartín se celebró una prueba puntual para el Open de Andalucía de Rally BTT, el cuarto Rally Mountain Bay las Montañas, sexto Memorial Antonio Ríos Mesa. Una prueba que en Máster <coughs> 40 se adjudicó José María Fernández, el arcense, con un tiempo de 14 minutos 33 segundos, muy cerca de eh, Jorge López, eh, janeiro, con 14 minutos 55 eh, segundos. Tercera posición para Israel Mudarra Núñez, con 15 minutos 3 segundos. Como pueden ver, pues en este caso, eh, muy poco kilometraje, una prueba muy corta, porque hubo un accidentado, un ciclista accidentado, y que bueno, la organización, tras la gravedad del accidente, tuvo que ser rescatado, en este caso por el Grupo de Rescate Montaña, y trasladado al hospital, eh, la organización decidió suspender eh, la, la competición, la prueba. Eh, pero bueno ya se había celebrado la, la eh, parte de la, de, la, de la carrera y, y bueno pues eh, ante circunstancias como esa pues eh, se tomó esa decisión y bueno eso es lo que nosotros queríamos comentar nosotros la, lo que queríamos comentar en la jornada de hoy y con esto nosotros nos vamos a despedir mañana volveremos porque nos quedan más asuntos sin ir más lejos eh, nos queda pues hablar de los 101 kilómetros de ronda que lo vamos a hacer mañana y Y de la Transvulcaña. Y también eh, la ir dando ya un adelanto a lo que nos va a dejar este eh, fin de semana. Recuerden, tenemos la uh, nueva edición de La Patacabra la ciclodeportiva Villa de Ubrique, la patacabra que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que será el próximo domingo y durante la jornada del sábado, de viernes y del sábado, de ese rally de, de Jerez como pruebas más destacadas. Además, hay más, muchas más citas. De eso ya hablaremos mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.